Hola, l a u t i ¿cómo estás? Bien, Buenos vos. Buenos días. Bien, bien, bien. Buenos días para vos, para Paola Torres, para Pablito ahí en la musicalización, a toda la audiencia. Bien, acá preparada para, preparada para, para contarles sobre una actividad que se va a desarrollar este sábado, así que es información y invitación, digamos, de esta columna. A ver. Eh, se trata del banderazo federal y plurinacional por la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans.、Uh -huh. Es este sábado 20 de febrero en todas las plazas del país. En Santa Rosa va a ser a las 18 horas, en la Plaza San Martín, en General Pico también se está trabajando en la organización, seguramente en Macachín, en varias ciudades más de La Pampa, porque la idea es un banderazo federal plurinacional, así que tenemos que estar t o d o s todas y todos en todas partes. Eh, ¿Quiénes organizan? Lo organiza la campaña por una ley nacional de cupo e inclusión laboral travesti trans, que está integrada por el Frente Orgullo y Lucha. El Frente, a su vez, está integrado por casi 30 organizaciones. La Liga LGBTIQ, de las provincias, y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, que cuenta con la adhesión de más de 200 organizaciones de todo el país. ¿Por qué ahora? Porque el proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, s Diana z a c a y á n Luana Berkins, fue incluido por el Poder Ejecutivo Nacional en la agenda legislativa para las sesiones extraordinarias programadas hasta el 28 de febrero. Y estamos a 18 y todavía no tiene tratamiento. Este decreto habilitó el tratamiento del proyecto que venían solicitando las organizaciones que integran la campaña, Desde el 8 de octubre del año 2020, tiene dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad, de legislación del trabajo y de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, pero como les digo, bueno, todavía no hay tratamiento. Les voy a leer un resumen de la situación que fue publicado por la Liga en su Face, en el que destacan que. En su tratamiento en comisiones, el proyecto tuvo un amplio consenso, por lo que no hay un dictamen de minoría. Fue publicado con la orden del día número 265, sin que se llegara a tratar. Y con esta decisión del presidente Alberto Fernández, vuelve nuevamente a estar en condiciones de llegar al recinto. ¿Qué se pide desde esta campaña? Que las autoridades. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los presidentes de los principales bloques parlamentarios, Máximo Kirchner del Frente de Todos, Mario Negri de la UCR, Cristian Ritondo del PRO, dispongan el tratamiento del proyecto de ley de cupo inclusión laboral travesti trans, que es el resultado de un amplio proceso de debates y aportes en los cuales. Dice la Liga, hemos participado cientos de organizaciones t r a v e s t i s trans y LGBTI de todo el país a través de reuniones informativas convocadas en su momento y que contó con el apoyo transversal de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios. ¿Qué es lo que pasa si esto se aprueba? Bueno, si se aprueba, van a estar obligados los tres poderes del Estado Nacional a adoptar como medida de acción positiva un cupo laboral del 1% destinado a personas trans. A implementar políticas públicas、eh, que tiendan a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis trans en el sector privado a través de estímulos fiscales y también el apoyo a proyectos productivos de la economía popular travesti trans con el fin de promover la igualdad real de oportunidades. Eso es lo que se lograría.、Eh, la sanción de la Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans tiene mucha relevancia en este contexto de pandemia que, que tenemos ahora. Entonces dicen que、eh, saludan la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, por esta decisión que confirma su compromiso con los derechos humanos de toda la comunidad l g b t y más, de que tenga tratamiento en este periodo extraordinario que está vigente. El tema es que todavía no está ocurriendo, digamos, y estamos a 18, ¿no? Entonces、eh, apelan al compromiso con los derechos humanos de los diputados y de las diputadas de la Nación para comenzar. A revertir estas décadas de violencia y discriminación hacia las personas travesti y trans. Entonces, bajo el hashtag AhoraQueSeVote, se está haciendo toda una campaña que también incluye、eh, las campañas de tipo virtual para que todas las personas ahí、eh, exijamos que se vote. Ahora que se vote, ¿no? El tema es que mientras no haya una ley nacional, Hay normativas distintas. Tenemos el cupo laboral trans Diana Zacayán, que fue aprobado en el 2015 en la provincia de Buenos Aires, se reglamentó en el 2019, cuatro años después. Hay algunas leyes en Santa Fe, en Río Negro, Chaco, Chubut, que son parecidas. Hay algunas expresiones municipales, ¿no? Bien lo sabemos, pero que no se han traducido en realidad. Es decir, no hay personas trans ingresadas a la planta laboral. Entonces, son avances. Eh, disímiles, con más, con menos fuerza en algún lugar que en otro, pero digamos una ley nacional implicaría la aplicación de políticas públicas en todo el territorio. Entonces, por eso es importante que se pueda avanzar en ese sentido. Entonces,、eh, es, es muy interesante porque la idea. Es que se hable de un mínimo, pero no de un, de un máximo. Este, se habla,、eh, pasamos de hablar de cupo, como fue con, con este, la ley de Sacayán. Estamos hablando de inclusión laboral con este, la iniciativa de Luana b e r k i n s Es decir, este es un, un proceso en el cual、eh, se ha trabajado para ir mejorando, para ir puliendo hasta el lenguaje y, y para ir mejorando en la calidad del derecho que se está pidiendo. o ¿no? n Entonces, ahora vamos por la inclusión laboral trans, vamos no solamente al sector eh, público, eh, en el Estado, en sus distintos estamentos, sino que también se está tratando de incluir al sector privado para que adhiera a esta posibilidad. Tal vez no como una cuestión este, empática, pero como suele funcionar el sector privado,、eh, a través de estímulos o de conveniencias. ¿no? Entonces. Existe, por ejemplo,、eh, un artículo que propone un sistema de porcentajes para regular incentivos según la magnitud de cada empresa. Es decir, tendrían incentivos impositivos las empresas privadas que estén radicadas en la República Argentina y que ocupen a personas travestis y trans. Entonces, digamos, también de esa manera poder incluir al sector、eh, privado para que dé respuesta a la r e g t a A este derecho que ha sido bueno, permanentemente vulnerado por el Estado y fundamentalmente por la sociedad, ¿no? Sociedad capitalista, heteronormativa, binaria, patriarcal, especista, lo que ya sabemos. Eh, estamos、eh, incluso i en el marco de, un, este, de una pandemia zoonótica que, que hace que algunas situaciones laborales sean este, de mayor emergencia que otras. Eh, así que bueno, en ese sentido también se pide la prohibición por un plazo de 18 meses de despedir sin justa causa a cualquier persona trans otra vez, si en el ámbito público como privado. a m e n de que este tipo de discriminación que sufre este colectivo no depende ¿no? ni de las pandemias ni de las crisis internacionales, no es una cuestión coyuntural, es histórica, es sistémica. Entonces, no hay que perder de vista que todas estas legislaciones son para. apuntalar desde las militancias fundamentalmente, traccionando para que el Estado responda, ampliando el reclamo al sector privado. Aunque más no sea por beneficios impositivos, no por, por empatía, sino por conveniencia, con, como decía recién. Pero bueno, digo, todo esto es para intentar mejorar la situación del colectivo trans. Lejísimos estamos todavía de llegar a la situación ideal de respeto, las diversidades. Así que bueno, mientras tanto, la convocatoria es para la lucha y para la resistencia. Es este sábado a las 18 horas. Banderas en la Plaza San Martín de Santa Rosa y en todas las plazas del país. Así que cada persona, cada organización que quiera sumarse, lleve su bandera para manifestarse en este reclamo de pronto, urgente tratamiento del proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana s a c a y á n Loana Barkins.、Eh, así que bueno. Eh, hay que así,、eh, aprovechar que, que fue incluido por el Ejecutivo Nacional en la agenda legislativa para las sesiones extraordinarias que terminan el 28 de febrero. Todavía no se ha tratado, así que el pedido es ahora que se trate. Excelente, Vero, como siempre. Un abrazo grande. Hasta el próximo jueves.